Llegunon, gusti, gusti y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Sari Ratia. Hoy es jueves 7 de junio de 2012, ahora mismo tenemos una temperatura de 22 grados en Berriozar, una temperatura que subirá ligeramente durante las próximas horas hasta los 26 grados de máxima que se esperan para hoy, aunque con esas máximas y esas altas temperaturas eh, parece que podemos tener riesgo de chubascos eh, a lo largo de la tarde. Hoy en Berrión vamos a hablar de política, de política municipal y es que tendremos con nosotros al nuevo concejal de la Corporación Municipal, a Iñaki Bernal, nuevo concejal de izquierda izquierda en sustitución de Laura Jiménez. Bernal ya tuvo su bautismo de fuego la pasada semana con ese Pleno Municipal Ordinario del mes de mayo en el que se estrenó presentando una moción sobre el polígono de tiro de las Bardenas. Estará con nosotros en nuestros estudios dentro de unos minutos en torno a las 9 y 25 y nos contará toda esa experiencia de estrenarse en un Pleno Municipal y de sustituir a Laura Jiménez, una concejal que ya llevaba una década en estas labores. Pero además de todo ello también tendremos otras muchas cuestiones de las que hablaros en nuestro boletín informativo al que daremos comienzo en escasos minutos, en breves instantes. Como siempre con toda la información de Navarra, de Iruñerria y como no con la actualidad más cercana de Berriozar. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de fmoneguskiplaza.net porque vamos a comenzar. 7 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo, como siempre con la actualidad de Navarra y tenemos que hablar de ese acto de entrega del, pre del premio Príncipe de Viana, en este caso el eh, premiado fue el pintor eh, Antonio López, pero la, el protagonismo se lo llevó eh, Felipe de Borbón, que destacó la hispanidad de Navarra en eh, un acto como el de ayer, Antonio López Uno de los artistas españoles más importantes de la historia reciente recibió ayer en Leire el premio Príncipe de Viana de la Cultura durante un acto en el que Felipe Borbón, el príncipe de Asturias, subrayó la vocación histórica de Navarra a favor de la integración y la unidad de toda España. La entrega del premio apenas duró media hora. Barcina abrió el turno de intervenciones con un discurso en el que lanzó un mensaje que muchos relacionaron con la actual crisis que vive el gobierno foral, afirmando que ante la crudeza de los efectos de la crisis, luchan contra ella uniendo las voluntades de la representación mayoritaria de los ciudadanos, actuando por encima de legítimas diferencias ideológicas o tácticas. Por su parte, tras recibir el, galard el, el galardón perdón, de manos de los príncipes, un Antonio López muy emocionado y agradecido por los cálidos aplausos que le brindó el público protagonizó una locución breve y sencilla en la que afirmó que este reconocimiento le une más a esta tierra de Navarra, una tierra de la que Felipe Borbón, el último en hablar resaltó su compromiso con la unidad de España las palabras del eh, príncipe de Asturias fueron las siguientes Navarra se unió definitivamente a los reinos hispánicos para forjar la unidad de la nación española para Felipe Borbón la conmemoración de 1512 es un buen momento para rendir homenaje a los navarros que lucharon y trabajaron siempre por Navarro y por el progreso, la concordia y la unidad de España. En las dos últimas ediciones de este premio, el galardón se entregó en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona, pero en esta ocasión, coincidiendo con el 500 aniversario de la conquista, el gobierno navarro decidió celebrar esta ceremonia de nuevo en el Monasterio de Leire, donde el Príncipe Borbón depositó una corona de flores en la tumba de los Reyes Navarros en un intento de vincular al actual monarquía española reinstaurada por el dictador Franco con la del Reino Navarro conquistado en 1512. Y precisamente de 1512 quisieron hablar ayer miembros de Nafarro Abiciri y varias decenas de alcaldes y cargos públicos de toda Navarra. De 1512, pero en un tono bien distinto al empleado por Felipe Borbón. Alcaldes navarros comparecieron ayer junto a integrantes de la plataforma 1512-2012 Nafarro Aviciric bajo el monumento a los fueros de Pamplona para realizar un llamamiento a participar en la marcha que este colectivo ha organizado para el día 16 en la capital navarra. Xavi Lasa, alcalde de Berriozar, e Idoia Maya, teniente alcalde de Atarrabia, destacaron junto a Pachia Abasolo, integrante de 1512-2012 Nafarro Aviciric que frente a las falsedades que hablan de una libre incorporación de Navarra al proyecto de España, quieren recordar que 2012 es el 500 aniversario del inicio de la conquista de la actual Alta Navarra por España y por tanto una fecha clave en la destrucción por la fuerza de la estatalidad de Navarra. Junto a Xavi Lasa y a Hidoya Maya, también estuvieron presentes ayer en Pamplona Una y Laco, alcalde de Aoiz. Joshi Bacaico, alcalde de Charriaranat, Marisol Taberna y John Abril, alcaldesa y teniente alcalde respectivamente de Vera, y Pedro Azparren, alcalde de la Cendea de Olza. Pidieron también que el 25 de julio, 500 años después de que las tropas castellanas y aragonesas comandadas por el Duque de Alba entrasen en Pamplona, vecinas y vecinos hagan ondear con Crespón Negro a media hasta la bandera navarra. Sergio Iribarren, también integrante de 1512-2012 Nafarro Bizirik, recordó que la marcha estará conformada por tres columnas que partirán a las 5 de la tarde de los cines Golem, de la estación de autobuses y de Trinitarios. Todas confluirán a las 5 y media de la tarde en Antoniuti para marchar hasta la Plaza del Castillo. Esto tendrá lugar el próximo sábado 16 de junio. Y antes de terminar nuestro bloque dedicado a noticias de Navarra, antes de entrar a la, desgranar la actualidad más cercana de Berriozar, hablamos de una noticia de economía y es que la plataforma Contus, la misma que acusó a Urralburu, renace para pedir responsabilidades por la caja de ahorros de Navarra. La plataforma de contribuyentes, consumidores y usuarios Contus, eh, que se presentó como acusación particular contra Gabriel Urrealburo y Javier Otano en su día, exigió ayer una explicación sobre la nefasta gestión de Caja Navarra y pidió que se investigue a los responsables de su desaparición. La plataforma ciudadana quiere acabar con la ley del silencio que se ha extendido sobre la principal entidad bancaria navarra y además quiere también que los responsables asuman las consecuencias bien políticamente, bien de forma penal. En concreto, Contuz ve indicios de presuntos delitos de cohecho impropio y de administración desleal. Esta plataforma aseguró ayer que no parará hasta resolver la pregunta clave, que para ellos es ¿dónde está el dinero? La desaparición de la CAN o su fagocitación por parte de CaixaBank supone una de las peores noticias para la ciudadanía navarra de las últimas décadas, según explicaron Pachi Zamora y Antonio Belloso. Sin embargo, los políticos mantienen que no es pública y que no tienen responsabilidad sobre ella. Según Contuz, esto es mentira, ya que Miguel Sanz fue presidente de la CAN y Yolanda Barcina fue vicepresidenta. Por lo tanto, en opinión de Zamora y Belloso, ambos tendrían que dar explicaciones por su gestión, porque la CAN no ha desaparecido por causas naturales. En particular, Contuz criticó el cobro de dietas por parte de las principales figuras de la política navarra. Esta asociación iniciará ahora un diálogo con los partidos políticos, ya que considera prioritario determinar las responsabilidades de los cargos electos en concreto, aseguró que ha encontrado sintonía con las apreciaciones de Bildu, Nafarrabay e Izquierda Esquerra sobre Lacan, pero también con lo expresado por el Partido Popular. Zamora recordó que el expresidente del PP en Navarra, Santiago Cervera, fue el primero en hablar de presuntos delitos y aseguró que en un país democrático hubieran rodado cabezas por la gestión de la caja. Bien, y ahora sí, hablamos de la actualidad más cercana, de las noticias de Berriozar y lo hacemos con el concurso de cuentos infantiles en euskera, un concurso que ha celebrado ya su decimosexta edición y cuya entrega de premios tendrá lugar hoy mismo a las 5 de la tarde en el Salón de la Escuela Mendialdea. Los cuentos premiados son los siguientes en el primer ciclo de educación primaria. Alain García Gresa con su obra Magoa eta Realdo Ya, Sayoa Gutiérrez Gil con Sayoa eta Inara Exploratzalleak. En el segundo ciclo de educación primaria los premiados son Ereide González Zabalza con el cuento Tatumbi y Garazi Goldarazena Sánchez con Rita Errin Maitasuna Noretako. Y por último, en el tercer ciclo de educación primera eh, de educación primaria, perdón el, los premios irán a parar a Fermín Arosena B. Peret eh, con Andoni Loa Bucatusayo y Maite González Zabalza con el cuento Yainko Baquechua. Y precisamente de una actividad en euskera pasamos a otra y es que diversos colectivos han puesto en marcha la campaña Berriozarren Euskara Zbizi. Bajo esa denominación, los colectivos y asociaciones que trabajan por el euskera en nuestro pueblo han organizado una campaña para dar a conocer los servicios y comercios en los que nos atenderán en euskera. Las asociaciones organizadoras son el Euskaltegui, Aeka Uzalor, la Pima Mendialdea, la Asociación Zorroca y el propio Ayuntamiento de Berriozar que han elaborado una lista con todos esos puntos de venta o servicios con atención en euskera. Pues bien, los participantes en la campaña deberán realizar un rally fotográfico por todos estos eh, puntos, por estos servicios, puntos de venta, eh, comercios, etc. Eh, durante esta semana tienen el plazo para pasar por cada uno de ellos, por cada uno de los comercios que aparecen en la lista y realizar una fotografía. Todas ellas, todas las fotografías se exhibirán a partir del día 11 en una exposición que se instalará en el Kulturgune del Ayuntamiento. Y precisamente una de las asociaciones que participa en eh, esta campaña, Berrio Zagri en Euskaraz eh, Bici, es eh, la Pima Mendialdea, que ha organizado una comida festiva, una fiesta para acabar el curso y celebrar el trabajo realizado en la anterior fiesta de Sortzen Mendialdea Guraso El Cartea quiere agradecer a todas las personas eh, su colaboración en los trabajos organizativos de la fiesta de Sortzen y por eso les ha invitado a participar en la fiesta anual de fin de curso. Para celebrar este gran trabajo realizado, la PIMA ha organizado una comida festiva para este mismo sábado en el Parque Illargui A la una del mediodía habrá un pequeño homenaje para los alumnos que terminan la escuela y el ciclo de la ESO. Y también habrá un homenaje especial para los que han colaborado con Sortzen, para los que colaboraron con esa fiesta de la Escuela Pública Euskaldun. A las 2 del mediodía será la comida y posteriormente tendrá lugar un teatro de calle infantil y bailables. Y otra actividad de interés en nuestro pueblo será el Chirrindular en Eguna, el día de la bicicleta, que tendrá lugar el próximo 17 de junio. La de este año será la undécima edición y dará comienzo a las diez y media de la mañana en la Plaza Eguzqui. Todas aquellas personas que quieran pueden inscribirse ya en el Polideportivo al precio de 3 euros. El mismo día de la carrera también habrá ocasión de realizar la inscripción hasta las 10 menos cuarto de la mañana y con la hoja de inscripción al término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 Pasamos ya a recordar las diversas citas que tenemos de cara a las próximas semanas o incluso meses. Es el caso de los campamentos urbanos de verano. Los Tesoros del Mundo te vienes a buscarlos dirigidos a niños y niñas de Berriozar y que eh, tendrán lugar del 6 de agosto al 24 de agosto, de lunes a viernes de 9 a 2 del mediodía en grupos en castellano y en euskera. Pues bien, el plazo de inscripción para estos campamentos urbanos comienza hoy y tendrá lugar hasta el 15 de junio a través del teléfono 012 en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes y de 9 y media a 1 y media del mediodía los sábados. El precio de los campamentos es de 39 euros para personas empadronadas en Berriozar y de 59 euros para las no empadronadas. Para cualquier consulta o sugerencia podéis dirigiros al área de Cultura del Ayuntamiento por email a través de culturarroaberriozar.com es o por teléfono en el 948-301-656 948-301-656 Y si hablamos de actividades juveniles no podemos dejar de mencionar el Campamento Juvenil de Verano organizado por el Gastelecu, por el Centro Cívico Juvenil y el Ayuntamiento de Berriozar un campamento que tendrá lugar en Ribadesella Asturias del 25 al 28 de junio Está dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años y comprende estancia en el albergue de Ribadesella, descenso del río Sella en canoas, descenso de cañones y otras muchas actividades El precio es de 110 euros dividido en dos pagos. Un primer pago de 60 euros al realizar la inscripción y otro pago de 50 una semana antes del campamento. Las inscripciones podréis realizarlas hasta el próximo 10 de junio en el Centro Cívico Juvenil y si necesitáis cualquier tipo de información podéis poneros en contacto, en contacto con el Centro Cívico Juvenil, con el Gastelecu a través del teléfono 617-734062 617-734062 Bien, y terminamos nuestro boletín informativo de hoy recordándoos que todavía estáis a tiempo de matricularos en ese taller de radio, en ese curso de aprendizaje de, para hacer programas de radio que ha organizado Berriosari y Reatía junto con Eguzqui Plaza, el Carteán. Eh, para inscribiros solo tenéis que mandar un email a berriozarirratia hasta el próximo 13 de junio en ese email solo tenéis que poner vuestro nom vuestros nombres y apellidos y un número de teléfono de contacto por supuesto el curso es totalmente gratuito y no hace falta ningún tipo de experiencia previa o de estudios de comunicación para poder hacer el curso, solo hace falta ganas de aprender a hacer un programa de radio, así que ya no no tenéis excusas para no apuntaros. La parte teórica del curso se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín eh, informativo. Más información en próximas eh, ediciones en Berriozari en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzquiplaza.net. Berriosar y Ratia, en el 100.8 de FM. Berriosar y Ratia, en un I know that we are young, and I know that she may love me.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 Y nosotros seguimos adelante en el Magazine Berrión. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con Iñaki Bernal, nuevo concejal de izquierda, Esquerra. She's got a halo Seguimos adelante en el Magazine Berrión, estáis escuchando el 100.8 de FM o si nos seguís por internet, guzquiplaza.net. Y estamos ya con eh, Iñaki Bernal, que es el nuevo concejal de izquierda-esquerra en sustitución de Laura Jiménez, a la que ya tuvimos hace unas semanas contándonos los pormenores de su despedida. Y bueno, pues eh, no nos queda más que saludar a Iñaki, caixo eh, Iñaki Egunon. Muchas gracias por haber eh, atendido nuestra llamada y por haber venido a nuestros estudios de Berriozari y Riatía. Eh, la semana pasada tuviste tu primer pleno... Eh, ...tu primer pleno municipal... ...el correspondiente al mes de mayo... Eh, ...bueno, ¿qué sensaciones tuviste? ¿Cómo te sentiste en aquel primer pleno? Bueno, pues la primera sensación fue de vértigo... ...de asomarte a un, a un lugar en el que no sabes... ...qué, qué te vas a encontrar... Aunque ya había asistido a muchos plenos como público, pues uh -huh. sentarte en el sillón de concejal pues, supone también el darte cuenta de la responsabilidad que significa estar en un espacio político que gestiona todo lo que incumbe a nuestros vecinos del pueblo de Berriozar, uh -huh. Y sobre todo, pues eso, el ver ahí en directo las cosas, pues eh, es, más, es más impactante. que <risa> Cambia la perspectiva un sí, poco, ¿no?, de, sí. de verlo entre el público a verlo ahí en sí, primera mucho. persona. Sí, porque también mi experiencia era el estar en segunda línea. Entonces, claro, mm. el pasar a ser la imagen pública de la organización, de la coalición izquierda-esquerra, pues también supone para mí mucha responsabilidad. Además, eh, fue un pleno en el que, vamos... Te estrenaste por todo lo alto presentando una moción, además. O sea, sí. que no fue algo para cubrir el expediente, sino que tuviste que ser protagonista en eh, más de una ocasión. ¿Cómo te... mm. <ríe> Eso también habría sido una dificultad añadida, ¿no? No, porque, bueno, también fue en el momento en el que empiezas, pierdes mucho de esos miedos y ya te centras en lo que es el pleno en sí. Entonces... Uh -huh. El defender la idea, las ideas o el ideario ideológico de, de izquierda a izquierda tampoco me supone mucha dificultad porque es algo que nosotros nos lo creemos y no estamos vendiendo una serie de eslóganes políticos, sino de que nuestra idea sobre todo es el crear una sociedad... Eh, que esté basada en la libertad, en la igualdad, en la solidaridad y sobre todo también en la paz. Y, uh -huh. y esa moción pues, tenía mucho que ver con nuestro pensamiento antimilitarista en el que defendíamos una moción sobre el apoyo a la marcha de las Bárdenas y creíamos que era muy... Muy conveniente hacerla. Para el que no lo recuerde, eh, la moción que presentó Izquierda Esquerra a través de su nuevo concejal, de Iñaki Bernal, fue una en contra del polígono de tiro de las Bardenas, ¿no es así? Sí, sí. sí. Esa, bueno, no sé si nos si quieres resumir un poquito qué, qué es lo que decía la moción. Yo también que mi, mi memoria va fallando un poco y recuerdo por dónde iba, sí. pero, pero más o menos qué es lo que pedíais. Sí, el fundamento sobre todo es pedir el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas y, sobre todo, pues, con los últimos acontecimientos que están ocurriendo desde que comenzaron las prácticas de lo que sería la Operación Sirio, que llaman desde el Ministerio de Defensa, que significa pues, eso, practicar con fuego real, con armamento real, dentro de un espacio que nosotros... No solamente nosotros, sino los vecinos de los pueblos de esa zona y, y desde otras instituciones, pues ha reconocido esa zona como un espacio natural y mm. nos parece un, una historia, una situación muy incoherente el utilizar una reserva natural... ...como un lugar de ensayo donde practicar con armamento militar... ...que luego se utiliza para matar a otras personas en otras partes del mundo... ...y sobre todo para seguir alimentando la industria armamentística... ...que es una de las industrias que está generando... Pues, ...que haya mayor desigualdad entre los países y se sigan manteniendo las relaciones asimétricas de poder entre diferentes países a base de opresión militar. Bueno, antes nos comentabas que realmente eh, tú, que no, no ha sido tan difícil para ti porque tú realmente eh, vives eh, tu ideología y realmente crees lo que estás diciendo, que no estás vendiendo nada. Yo creo que ha quedado demostrado ahora mismo ¿no? con eh, sí. este resumen de la moción que presentasteis. Eh, sí. Sin embargo, eh, también tiene su dificultad. El hecho de, de ser concejal, eh, hará cosa de un mes eh, que hablamos con, con tu antecesora en el, sí. en el cargo, con Laura Jiménez. Nos contaba que una de las cosas que menos le había gustado de su experiencia como concejal había sido lo sola que había estado en, en la corporación. No, no sola en, en, el, en cuanto al partido o la gente que le que ha ayudado, sino eh, dentro de, de, bueno, pues de la corporación municipal por sí. ser la única. Representante, En este caso a ti te va a tocar el mismo, el mismo papel. Eh, ¿Cómo te han acogido el resto de concejales y los que van a ser tus compañeros? Pues en el aspecto personal muy bien, porque a nivel personal yo creo que también hay que saber separar el ideario ideológico de las organizaciones o de los partidos políticos con las relaciones personales. Entonces yo siempre he intentado, bueno, mantengo una relación bastante positiva con todos los miembros de la corporación porque ya los conocía de antes como vecinos del pueblo y ahora para mí primero también son vecinos del pueblo y ahora también pues eso, en los espacios políticos en los que nos juntamos también los reconozco como personas, entonces... Mm -hmm. Yo creo que es muy importante eso, sobre todo que aunque las ideas estén muy distantes a nivel ideológico, el mantener el respeto hacia la otra persona que piensa diferente que tú creo que es importante. Y, y luego lo he percibido también en ellos, de que me han acogido muy bien. Pues uh -huh. eso, todos me han animado, me felicitaron antes de empezar, después de empezar también. Uh -huh. Y son un grupo de personas pues bastante acogedor. Uh -huh. eh, en ese sentido, bueno, ya lo hemos comentado un poco antes, eh, tú ya tienes experiencia previa dentro de, bueno, dentro de lo que es Izquierda Esquerra eh, y me imagino que antes eh, con, eh, en Izquierda Unida, pues que llevas ya años eh, trabajando en segunda línea, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, ¿crees que esa experiencia te ayudará en esta nueva etapa? Sí, sí, porque ahora lo que me va a suponer estar en los plenos va a ser el levantar la mano para votar, pero antes nuestro modelo de funcionamiento ha sido decidir todo en asamblea y que el concejal es el que lleva las propuestas de la asamblea a los plenos. Entonces, tampoco me veo muy en, como muy en dificultad de... Mm -hmm de hacer frente a un pleno, pues sí que me ha servido esta experiencia de estar en segunda línea, porque estar asesorando a Laura, sobre todo en temas de servicios sociales, en juventud, en temas sobre interculturalidad y relaciones entre diferentes identidades culturales, yo creo que me ha supuesto pues eso, el aprender desde la segunda línea, y sobre todo eso, pues ya son 10 años que llevo colaborando con Izquierda Unida y... ...y hace seis años también que formo parte del Consejo Político de la organización... ...entonces tampoco me supone mucha dificultad el conocer o, o, el, o el plantear ideas... ...dentro de, de un pleno municipal. Dentro de lo que comentabas también de la soledad... ...de encontrarse solo dentro del equipo de gobierno, pues sí que es una de las dificultades... ...en las que nosotros hemos apoyado mucho a Laura, porque también el... El tener un equipo de trabajo o tener una persona a tu lado para trabajar en equipo sí que se nota pues eso, en otras organizaciones que los concejales pues, pueden asistir a más espacios de intervención o, o abrir más canales de comunicación con lo que serían los vecinos. Y desde izquierda a izquierda pues, un concejal, pues, si quieres estar en todo, asume pues, mucho tiempo y mucha dedicación personal entonces sí que se nota mucho también el tema de estar solo dentro de, de un pleno municipal o ...o de una corporación municipal. Uh -huh. En ese sentido... ...también... Eh, ...dentro de izquierda-esquerra... Eh, ...conviven m, dos... M, ...sensibilidades diferentes... ...dos eh, partidos políticos diferentes... Eh, uh -huh. ...Izquierda Unida... ...y Batarre, eh, como, bueno, ...es, es difícil... Eh, ...aunar las sensibilidades de todos... ...o supongo que tú... ...a, a pesar de, que, de ser de Izquierda Unida... ...históricamente de haber sido... ...militante de Izquierda Unida... Ahora te toca representar a, la, a, a todos, ¿no? A, a Izquierda Esquerra como coalición. ¿Cómo, cómo lo hacéis para, pues, para aunar todas esas sensibilidades? Pues no hay mucho margen de, de, de ideas diferentes. Entonces, eh, yo creo que tenemos un mínimo común de ideario ideológico, o de planteamiento político, que, que más que mínimo común, yo creo que es casi un máximo, porque hay muchas cosas en común. Uh -huh. La historia, es, pues Bacharre ha llevado una trayectoria diferente que Izquierda Unida, pero bueno, tampoco somos inexpertos en Izquierda Unida en el tema de... Pero Izquierda Unida en sí no es un partido político, es una organización pues de la que forma parte el partido comunista, izquierda marxista, eh, grupos pues independientes, feministas, eh, humanistas, uh -huh. pacifistas. ...entonces el mantener una, una alternativa de izquierdas plural... ...pues consideramos que no es un problema al revés... Eh, ...nuestra idea siempre es a la de sumar... ...no la de restar por la diferencia... ...sino sumar por lo común. Mm. Una labor que ya nos comentó Laura Jiménez... ...que él lo había intentado durante todos estos años... ...durante todo este tiempo que lleva como concejala... ...tú, mm. eh, ¿qué valoración realizas del trabajo que ha hecho... ...que ha hecho Laura hasta ahora en el ayuntamiento? Mm. Pues bueno de Laura lo único que se puede decir es cosas positivas. Eh, nosotros nos ha dado mucha pena el, el que dimitiese, pero claro ahí estaba también una decisión personal. Pero vamos, eh, esa trayectoria que ha hecho Laura con Izquierda Unida desde que comenzó como concejal hasta ahora, yo creo que es una. O he recogido mucho de los frutos, lo he notado ahora mismo en el tema de la, por ejemplo cuando decías en la acogida de que Todas las personas que están en contacto con Izquierda Unida o con Izquierda Esquerra sí que han valorado el trabajo positivo que ha hecho Laura, del que hay que felicitarle, porque ahora mismo la visión que tiene Izquierda Unida en Berriozar es muy diferente de la que tenía antes de que Laura empezase de concejala. Perfecto, pues esperamos que tú también tengas una trayectoria tan eh, dilatada, tan exitosa como la de, la de Laura. Así que muchísima suerte, Iñaki Bernal, concejal de Izquierda Esquerria en el Ayuntamiento de Berriozar. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eh, ta, mm -hmm. Urrión, orarte. Vale, Agur. muchas gracias, Mila Esquerra. All it glitter. stand alone you don't know Tras hablar con eh, Iñaki Bernal eh, y escuchar eh, el Stairway to Heaven eh, de Led Zeppelin, nosotros nos vamos a despedir. Mañana volvemos a partir de las ocho y media con el Boletín Informativo en Euskera y a partir de las 9 con el Magazine Berrión. Orduarte, very... chincho, aquí están, eh, taondo bici. ¡Adiós!